11 y 34 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abordar un nuevo encuentro de actualidad local que también va a centrarse en esta ocasión en la agenda del fin de semana. Estamos ya anticipándole actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana, en la jornada de este jueves. Hemos hablado de ese tentadero que va a protagonizar las escuelas eh, taurinas de la provincia de Cádiz, entre ellas también la de nuestra localidad y que va a acoger ese eh, espectáculo este sábado en la Plaza de Toros de Ubrique. Y también vamos a hablarles a continuación de eh, otra actividad actividad eh, que llega organizada por el grupo de teatro Shakespeare. Uno de sus eh, eh, componentes, eh, José Manuel Gómez, nos va a informar precisamente de ese pasaje del terror que se va a desarrollar en nuestra localidad el próximo 30 de octubre y 31, es decir, el domingo y el lunes. Eh, José Manuel Gómez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de el cuarto pasaje del terror... ...que desde el Grupo de Teatro Shakespeare ha habéis organizado... ...en colaboración con la Delegación de Juventud... ...y la Casa de la Juventud, de hecho... ...esa es la localización, ¿no?, la Casa de la Juventud... ...en la que se lleva a cabo ese pasaje del terror. Cuéntanos, ¿qué es lo que vais a ofrecer este año? Pues efectivamente la cuarta edición... ...y a diferencia de otros años... ...hemos cambiado, digamos, lo que son las entradas... ...y las salidas del pasaje... En anteriores ediciones se entraba, digamos, por la entrada principal de la Casa de la Juventud y se salía por el pasillo de de lo que es del Club de Empleo en Andalucía Orienta y, actual, y este año pues va a ser al revés. Se va a entrar por el pasillito aquel y se va a salir por, por la por la puerta de la Casa de la Juventud. Uh -huh. Otra también de novedades de algún juego que tenemos preparado dentro para... ...porque la salida va a tener dos, dos opciones... ...dependiendo ese juego por pues podrán salir... ...podrán ver una cosa, podrán ver otra. Mm -hmm. Son las novedades, ¿no?, de ese pasaje del terror... Sí. ...en su cuarta edición. Cuéntanos los detalles, porque eh, se va a desarrollar, como decíamos... 31 que es el domingo y el lunes... Eh, ...son los días en los que, bueno, pues... especialmente eh, el 31, ¿no?, que se celebra la fiesta de Halloween... ...y coincidiendo, pues con esa celebración anglosajona... ...es por lo que se lleva a cabo ese pasaje del terror, ¿no?, en nuestra localidad... ...entonces claro, eh, eh, la fecha es esa, 30 31 dime. Claro, el 30 está hecho, que normalmente lo hacemos dos días... ...el 30 es porque es el más cercano al 31 porque después tenemos que dejar el día siguiente hay que dejar todo recogido para ver que después del día uno hay que tener decir y necesitando el espacio que yo para para desarrollar las funciones que normalmente realiza. liga, entonces de hacerlo el 30 el 29 y el 30 para que caigan tus fechas, hemos decidido hacerlo el 30 y el 31. Mhm. 30 y 31, el 31 es el día de Halloween, que es el día que se ...que corresponde. Exactamente, bueno... ...pues cuéntanos que... ...para dar a conocer un poquito la actividad... que es un pasaje del terror? O sea, Manuel... ...¿cómo habéis organizado vosotros esa actividad... ...pues dentro de esa definición... ...de lo que es un pasaje del terror? Pues lo que hemos realizado... ...lo que lo que vamos a realizar... ...es eh, un recorrido... ...donde dentro de ahí... ...se han preparado unas habitaciones... Y lo que se va haciendo un recorrido de, en esas habitaciones. Cada habitación tiene una acción concreta. Y en cada una pues se va a desarrollar un susto o, o algún o alguna peculiaridad que tendrá. Después, eso, para, para que la gente sea un poquito más participativa y eso, por pues, tema del juego, pues, a, para darle un poquito de emoción al final. Al final porque tenemos la puerta, la casa del Juventud de poder entrar por dos puertas, entonces hemos decidido aprovechar las dos esquinas para darle un poquito más de intriga y en cada una de esas esquinas habrá un susto, vamos. Habrá una una habitación <risa> u otra por la que podrán salir y y se van cambiando durante durante el recorrido, es decir, que no no, no quiere decir que el, que el grupo que entre siguiente vayan a hacer las dos habitaciones iguales, que puede ser que se hayan cambiado los, los actores y todo el sitio. Mm -hmm. Muy bien. Bueno, sí que el pasaje del terror está orientado a, a jóvenes, ¿no? a, a, a menores, pero eh, con una determinada edad, porque, por ejemplo, los menores de 12 años sí que no se recomienda ¿no? que participen en, claro, la, en la actividad. Claro, por lo menos solo. Mm. Porque es verdad que le puede puede provocarle miedo de tal forma y eso y después entonces si va con el padre o la madre, bueno, ya eso es el hombre si quieren entrar con el padre o la madre se permite, pero claro, siempre y cuando ya están avisados de lo que puede pasar. ¿La vi pasado en un personaje o en algún tipo de, no sé, historia de miedo en particular, en alguna película? Eh, ¿en qué pues la channel? verdad es que hay varias películas las que se, se basan Y después nos hemos basado en vídeos de, de YouTube ahora mismo Que están gustando bastante Que son por ejemplo de invocaciones, personajes que se invocan Y eso está... Este año... Al, esos vídeos está siendo muy popular pues Hemos decidido meter... Incorporarlos este año al pasaje Pues no solo el terror en estado puro, sino también el mundo de lo paranormal ¿no? Se va a, sí. a profundizar en ello a través de esta cuarta edición del pasaje del terror Recordemos que es, como decíamos en la Casa de la Juventud, en horario de 9 a 12 de la madrugada eh, ¿Cómo lo vais a organizar? Eh, porque hay una eh, aportación ¿no? de un kilo de alimentos que eh, se pide a los asistentes eh, Que irá después donado a Cáritas Cuéntanos un poco cómo lo habéis preparado Pues desde las seis de la tarde puesto, va a matar la, la puerta para aquellas personas que quieran ir mmm, a reservar su entrada, se, va, se le va a apuntar aquí su nombre, se le va a recoger el kilo, después puede ir tranquilamente y recoger su entrada sin necesidad de que tenga que después, posteriormente, que aporta nada. Después, a partir de las nueve, van ahí entrando un grupo de cinco. Yo sé que se van a ir acumulando mucha gente fuera, sobre todo el domingo, el domingo que es el primer día y sé que van a tener que esperar más, pero hombre, yo pido un poquito de paciencia. También en la zona exterior va, vamos a tener a a una persona a Víctor que va a estar maquillando también a aquellas personas que quieran maquillarse y eso también va a estar allí. Va a ser más ameno las esperas. Mhm. Uh -huh. Y eso, y la aportación es un kilo que va a ir destinada a Cáritas, igual que el año anterior, para aquellas personas que lo están pasando mal y eso, pues... Pues se va a aportar eso. Se mm -hmm. le va a donar a Cáritas y, más que nada, lo, es para colaborar con Cáritas y después para organizarnos un poco con las entradas, porque si la pusiéramos gratis, yo sé que las mil entradas se quedarían cortas. Sí. Mm. Eso te iba a comentar habéis calculado porque son cinco personas por grupo las que vais a dar paso imagino que habéis calculado un poco el tiempo que dura ese grupo no dentro del pasaje del terror y bueno pues son dos días de 9 a 12 cuántas personas podrían participar en el pasaje pues nosotros hemos calculado unas 500 personas por cada día en el año pasado por ejemplo en total entre los dos días fueron unas 700 personas Y este año, pues, yo creo que por ahí, por ahí puede andar también, esperemos que más, pero vamos. Uh -huh. Que unas mil personas yo creo que pueden entrar entre los dos días. Uh -huh. La duración más o menos del pasaje, pues, está, el, hemos calculado unos cinco minutos, cinco o seis minutos por cada grupo. Dependiendo de cómo sea, pues, es la duración más o menos que tenemos que estipular. Uh -huh. Depende un poco también del pánico que provoque, ¿no? Las escenas que vais a representar. Claro. Y la ración que tenga el grupo y uh -huh. demás. Claro. Bueno, pues recuerden, por tanto, ese pasaje del terror será el 30 y 39 de octubre, el domingo y el lunes en la Delegación de la Juventud, aquellas personas que quieran participar pues mayores de 12 años, los menores acompañados de un adulto, eh, tienen eh, bueno pues la posibilidad de reservar su entrada eh, para asistir al evento a partir de las 6 de la tarde entregando un kilo de alimento no perecedero que será destinado a Caritas y que es el precio de la entrada no para poder acceder ...a ese pasaje del terror... Eh, ...José Manuel... ...¿cuántas personas estáis colaborando... ...y organizando... ...este pasaje del terror Por, entre... o ...bueno pues... ...desde organización... ...hasta confección del material... la infraestructura que necesitáis... ...hasta puesta pues, en escena... ...¿cuántos sois? Actualmente... ...habemos de unas 25 o 30 personas... ...ahora mismo... ...en total... Uh -huh. ...porque... Yo ...y esta semana incluso hemos tenido... ...más gente que ha querido participar... ...pero ya claro el cubo estaba prácticamente lleno, entonces han preferido quedarse fuera y otro participaron, por ejemplo, en la edición de, del próximo año. Un mm, buen número de personas que colaboran y que hacen realidad, bueno, porque se pueda desarrollar esa actividad. Y también imagino con un buen número de horas, ¿no?, el que le habéis echado a, a la actividad para sacarla sí, adelante. Sí, sobre todo mm. a partir de este viernes, que son jornadas intensivas tanto mm. de montaje como de, de ensayos y demás bueno pues eh, alguna curiosidad que nos puedas comentar josé manuel que sin desvelar sorpresa pero algo que nos puedas decir sobre eh, lo que va a tener ese pasaje del terror que pueda eh, bueno pues sorprender a los visitantes pues este año hay una mejora que se va a introducir eh, en una de las habitaciones que va a parecer muy real Y que alguno puede ser que se lleve un buen susto porque no, no, se, espere, no se espere ver esa, esa, esa tecnología que vamos a aplicar este año. Uh -huh. Bueno, pues, eh, téngalo en cuenta, ¿no? Que habrá eh, por ahí algún, una escena en particular que puede dar pues mucho susto, ¿no? Que es lo que se pretende, además, sí. con el pasaje del terror. Claro, claro. Uh -huh. Bueno, pues José Manuel eh, no sé si quieres añadir algo más y si nos invitamos a todos los potenciales eh, asistentes al pasaje del terror eh, quizás ahora no nos están escuchando porque estarán en clase pero eh, a los padres ¿no? que, que autoricen a, los, a sus hijos a acudir porque bueno pues seguro que ellos se lo van a pasar bien así que si te parece nos quedamos con ese último mensaje para animar a, a la asistencia Pues sí, yo la verdad es que animo a todos los Vamos, ya sean niños menores padres o madre lo que quieran y que vayan y lo vean que la intención es pasarlo bien van a pasar un buen rato y tampoco la entrada tampoco es digamos que suponga un gran uh -huh. esfuerzo uh -huh, claro que sí. para a los asistentes uh -huh, todo lo contrario no además tiene ese fin solidario uh -huh porque lo, re, lo recogido en alimentos era destinado a Caritas, y, y la verdad es que no es poco, porque si tú decías que el año pasado participaron 700 personas, o acudieron claro. 700, eh, hubo 70 entradas, son 700 kilos de alimentos, ¿no?, lo que se entregó a Caritas finalmente. Y más o menos fue eso, porque uh -huh. hay cosas que son de medio y eso, y vamos, que aún así se dejó una cantidad uh -huh. muy significativa, vamos. ¿no? Claro que sí, una cantidad es importante a tener en cuenta desde luego, la que llega pues a través de esa actividad organizada por un grupo de jóvenes ubriqueños, porque todos los que participáis, soy jóvenes, ¿verdad José Manuel? La edad de todos los sí, que sí. colaboran, pues más o menos, no sé si tendréis la mayoría de edad. Hay algunos que sí, otros que a lo mejor andan entre 13, 14, 15. Ajá. Uh -huh. O sea, que un grupo, Pero vamos, que o sea, estamos ahí en la digamos que somos jóvenes Todos jóvenes adolescentes, ¿no? Claro. Que eh, dedican parte de su tiempo precisamente a una actividad de estas características Para el disfrute de otros jóvenes y que además pues tiene un fin solidario Todo, desde luego, pues hay que verlo de esa perspectiva porque es para, para mencionarlo, ¿no? Así y que... lo que más me sí. agrada es que cada año pues, son más los que se animan Y se apuntan a, a continuar con con el montaje Para que se mantenga también en el futuro no el pasaje del terror como como actividad, eh, ya al margen de lo que puede ser el grupo de teatro, eh, sí que es una actividad que se claro. consolida ¿no? en, en esa localidad. Pues sí. Pues con todos esos detalles nos vamos a quedar. José Manuel Gómez, muchísimas gracias por habernos informado porque además hay que decir que José Manuel ha utilizado el recreo de, de su horario de clase para atendernos, así que te dejamos porque si no, no vas a tener ni, ni un momento para poder descansar no entre clase y clase. Muchas gracias, muchas gracias por habernos informado. A ustedes. Gracias, buenos días. Hasta luego.